Frecuencia abierta <risa> Información confiable Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo Analizados desde la óptica de sus protagonistas Decíamos en el comienzo de esta edición de Frecuencia abierta Que hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil Y este es uno de los motivos por los cuales Convocamos a partir de ahora al presidente de INAO Al doctor Pablo Audala ¿Cómo le va Audala? Buen día, bienvenido, gracias por atendernos No, con mucho gusto. Muy buenos días y gracias a ustedes. ¿Qué, qué importancia le atribuye a, a una fecha como la de hoy que se hace cargo de un tema que lamentablemente cada vez tiene más vigencia y es las situaciones que se siguen presentando de maltrato infantil? Bueno, yo creo que más allá de lo simbólico, que una fecha de estas características precisamente lo que hace es evocar o alguna circunstancia histórica o alguna realidad o alguna causa que a todos nos convoca, creo que precisamente la importancia está en la causa que nos convoca, que es la lucha contra el maltrato infantil en términos de una convocatoria que debe ser a la responsabilidad social y a la acción conjunta de todos los que conformamos la sociedad para contener, para combatir y en la medida de lo posible para erradicar este fenómeno del de maltrato infantil que adquiere distintas formas, que crece insistentemente y que, por supuesto, representa una grave violación de los derechos humanos de los niños. En dentro de un rato, a las 11 de la mañana, vamos a presentar el informe del CIPIA, correspondiente al año 2022, hoy ya trascendió la cifra global que que se va a oficializar dentro de un rato, de 7.473 casos atendidos en el año 2022, lo cual representa un incremento de un 6% con relación al año 2021. Esto tiene que ver, por supuesto, como Surge de, de la, del mero análisis matemático de, de, de un incremento de los casos, de un aumento de la violencia, pero al mismo tiempo, y esto es importante señalarlo, creo que tiene que ver con la circunstancia de que esa misma violencia que siempre aconteció, ahora se, se constata más, se interviene mejor y se registra mejor también. Y eso es algo que es importante, porque eso es parte de eh, entender el problema, identificarlo. Y ayuda, por supuesto, lo que tiene que ayudar, que es a la sensibilización, a que todos los ciudadanos y todos los que integramos esta sociedad, como yo decía, tengamos conciencia de, de esta realidad y, y de que evidentemente este no es el camino que tenemos que recorrer. Supongo que todos esos casos también generan material de estudio y de análisis por parte de ustedes. ¿Y cuáles son los disparadores principales que llevan a que los adultos eh, nos comportemos de esa manera con los con los eh, con los niños? Bueno, esa es una pregunta pertinente, pero pero de una gran complejidad, porque seguramente no hay una sola respuesta, claro. seguramente hay visiones no necesariamente contrapuestas y convergentes, pero distintos énfasis a la hora de, de interpretar esa realidad. Yo creo que es un fenómeno multicausal, entiendo que además, obviamente, primero aclaremos, no es un tema que nos pase solo a los uruguayos, yo creo uh -huh. que esta es una característica del tiempo que estamos viviendo, y que yo asocio mucho a distintos sí. factores, pero me parece que hay uno que sobresale, que asimismo tiene sus propias causas de, de, de generación y, y de provocación, que es el, el deterioro de la institución familiar, de los vínculos familiares particularmente, y del deterioro de los vínculos que se manifiesta precisamente en la pérdida de la capacidad de cuidar, de la capacidad de contener, de darle a los niños lo que a los niños se les debe dar en el ámbito del hogar. Porque la violencia no es solo, o el maltrato no es solo... Eh, el castigo físico, eso sin duda lo es. Ni siquiera es solo el castigo emocional, es decir, tratar mal al niño, este, bueno, levantarle la voz, eh, tratarlo con violencia, amenazarlo, asustarlo. También el maltrato es la negligencia, es no hacer nada, es la omisión, es hacer de cuenta que el niño no existe, o está, pero no importa que esté. Eso es también una forma de violencia, y el CPAP, y hoy los datos van a estar disponibles, registra precisamente la, la, las características de la violencia en cada uno de estos casos que sobre los niños ejerce. Entonces, todo esto tiene que ver con un tema vinculado con, con las prácticas de la crianza, con las buenas, buenas o malas prácticas, con, que, con el compromiso de las parentalidades, de los padres, de las madres. Yo creo que en eso ha habido, sin duda, un, un debilitamiento, un deterioro. Y bueno, y tenemos que asumirlo y tenemos que repararlo, o contrarrestarlo, o como se lo quiera llamar. Este, pero los niños no pueden seguir siendo víctimas de esta situación, sobre todo porque además son las víctimas más, más indefensas de todas. Fíjese, este dato todavía no surgió, pero en la apertura de estos números, de ese número global que yo comentaba recién, más del 50% de los casos se dan en niños que están en la franja de 0 a 12. O sea que están en la primera infancia o en la infancia, que ni siquiera son preadolescentes. Es sí decir que hay también un, un proceso de naturalización de la violencia, que llegamos, digamos, a la situación de que los niños son víctimas de violencia y ni siquiera se dan cuenta o ni siquiera lo saben, o, o como nacen inmersos en ella, para ellos lo natural es eso, la vida es eso. A, hasta, hasta ese extremo llega, asociado esto a la circunstancia de que el 92% de los casos de violencia se dan en la casa, en el ámbito familiar o en el entorno del niño, por parte de sus referentes adultos. Bueno, yo creo que esto describe claramente la La, la, la gravedad de la situación y, y bueno y obviamente el esfuerzo que tenemos que hacer todos por por combatir esto por denunciar estas situaciones cuando sabemos que acontecen el sistema en ese sentido ofrece las garantías del caso la seriedad de vida para para para procesar adecuadamente eh, la información que se recibe que obviamente el volumen y el flujo de información es muy grande pero el sistema funciona yo creo que esa es la parte buena que tenemos que destacar es, es perfectible lo tenemos que mejorar y pero viene el CPIAV y, y todo el sistema interinstitucional porque el CPIAV no solo el INAH y el INAO lo preside pero lo integra muchos organismos el poder judicial la fiscalía ANES MIDES hace eh, bueno creo que en ese sentido eh, el, el sistema está eh, digamos consolidándose de una manera adecuada que está a tono con, con la importancia del problema esos más de siete mil casos en el, en el último año ¿De qué manera se detectaron o se denunciaron? Por supuesto que debe haber una multiplicidad de ejemplos, pero ¿cuáles fueron los principales vehículos que permitieron que en definitiva <coughs> ustedes y las autoridades tuviesen acceso a esas situaciones? La gran mayoría provienen de la propia comunidad y una parte importante a través de las líneas directas de comunicación de la línea azul, el 085050, que hoy vamos a hacer algún anuncio a ese respecto para facilitar el acceso, lo adelanto también desde ya, eh, pero particularmente es muy importante, digamos, y por eso la capacitación de, de los operadores, no solo de los de INAU, de los docentes, de, del personal de la salud, que todo eso se hace y se trabaja, pero los casos de violencia muchas veces se detectan en el sanatorio, en el hospital, en el efector de salud, en la, en, en, en la escuela, en, en el liceo, ¿por qué no?, en, en el Caif ni que hablar, en los distintos dispositivos del Inau allí se advierte un rasgo, un signo físico, por supuesto, o emocional también. Y para eso la labor de los técnicos es es muy importante, es, es fundamental, es imprescindible, diría yo. Y los niños de hoy se expresan de otra manera diferente a los de antes. No le entendí, perdón, los niños de hoy. Si los niños de hoy se expresan de otra manera diferente a los de antes y se abren con mayor, este, con mayor facilidad, digamos, a decir qué es lo que les está pasando. Bueno, no, no, no me animo a dar una respuesta categórica a esa pregunta, porque es más para, para especialistas. Creo que de, debiera responder más bien algún psicólogo infantil. Es probable que, que no tanto, porque, porque hoy pesan fenómenos asociados con con la ansiedad, con, con, con una presión tremenda a la que muchas veces los niños están sometidos, la influencia de las redes sociales, de la tecnología, que es benéfica y riesgosa a la vez, porque eso también hay que tenerlo muy presente, eh, hoy vivimos un mundo bien distinto, ¿no?, de tiempos bien distintos, que muchas veces en, en lugar de, de pronto de estimular, estoy especulando, ¿no?, esto a beneficio inventario, en lugar de estimular a una mayor comunicación y a que los niños precisamente se abran, digan, expresen, denuncien, este, me temo que, que acontezca exactamente lo contrario. Pero repito, tal vez esto amerite un análisis más profundo por parte de los especialistas. En lo que tiene que ver con, con los números, con el paso del tiempo, eh, había escuchado yo hace pocos días un informe que hablaba de porcentajes de aumento de los casos aquí en el país, Con, con cifras que me llamaron la atención un poco. Eh, eh, ¿Me puede confirmar si ese tipo de cifras que han tomado Estado Público son oficiales? Pero no sé cuáles. Yo la que le confirmo es esta, este, este número hay, que hay, hoy. El, y en el trabajo que dan hoy, ¿hay un comparativo en, en cuál ha sido el comportamiento con este tema ah, en el país? Bueno, no, ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que hoy trasciende cómo ha sido la evolución de los casos registrados. Sí, sí. Entonces, claro, el CIPIAB desde el año 2007, o sea, el involucramiento de la gente, las denuncias, la eficiencia y la mejora en la detección de los casos y el registro de los casos, implica un proceso de años. Entonces es lógico que los registros sean mucho mayores ahora que antes, ¿me explico? Mm. Eso no quiere decir que eso esté en relación directa con el incremento de la violencia es sino quiere decir eso que que ahora seamos más violentos que antes yo creo creo creemos nosotros que sí hay más violencia pero no no hay una pro, una proporción directa una relación directa eh, lo que pasa es que al mismo tiempo que hay más violencia como yo le decía se detecta más se interviene más y se registra más y se denuncia más por parte de la comunidad por eso es que ahora los registros también son más altos esa es la realidad eh, Abdala eh, la pandemia de alguna forma Eh, ¿Conspiró justamente contra esta esta situación y de alguna forma puede haber profundizado un poco más este tipo de situaciones? Relativamente, relativamente. Probablemente generó condiciones objetivas o ambientales como para que los fenómenos de violencia se, se realizaran, pero yo, nosotros no advertimos tampoco un pico extraordinario durante los tiempos más duros de la pandemia. Sí, un crecimiento, pero tal vez el crecimiento era el crecimiento inercial, digamos, que, que se venía dando y, y algo más. No, no, no aparece allí un pico en, la, en, en las gráficas, eh, pero reitero, sin perjuicio está claro que vivimos un tiempo excepcional, donde muchas veces agresor y agredido convivían en el mismo ámbito. ¿no? Bien, antes de terminar esta conversación y cambiando de tema, quiero pedirle su reflexión sobre un hecho que tuvo lugar en el departamento hace pocos días y que, bueno, no habíamos podido hablar de él, y es la inauguración del CAIF eh, Sonrisas y Futuro allí en el barrio La Capuera, un lugar que ha tenido realmente un desarrollo urbanístico tremendo en, en relativamente poco tiempo y que estaba estaba requiriendo justamente de una infraestructura de estas características. ¿Qué importancia le da al Linao el poder este, haber inaugurado este CAIF en ese lugar? Bueno, una gran importancia porque esto implica la posibilidad de que ahora ese CAIF que ya existía y que funcionaba en el Salón Comunal uh -huh. se traslade como se trasladó desde el mes de febrero, desde el año pasado pero abrió sus puertas a los niños en febrero de este año a un local mucho más amplio, más generoso eh, que además va a permitir albergar, y eso es lo más importante, a más niños esta inauguración se dio además con la decisión de la ampliación de los cupos, triplicamos los cupos de atención, hasta ahora asistían al CAIF 54 niños, ahora van a asistir más de 150 niños, eso es algo muy importante, en atención diaria además, antes había niños que asistían de 0 a 1 solo al, al programa de experiencias oportunas, que era una vez por semana, ahora lo van a hacer en modalidad diaria, de manera que es un avance muy significativo para una zona que sin duda lo necesita, Estuvimos en eso y después de eso nos trasladamos también con, con la Fundación Sofía que está impulsando un proyecto, construyendo un local muy cerca de allí, donde va, va a funcionar con toda seguridad. Ya hay un acuerdo en el directorio del INAU, un club de niños. Una vez que ese local se eh, culmine su construcción, que creo que será un tema de meses, obviamente para este año. Así que las inversiones continúan en todo el país y, y Maldonado, por supuesto, no no es la excepción. Muy amable, Audala. Gracias por su tiempo. A las órdenes, que pasen bien. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el presidente de INAO, el doctor Pablo Abdala. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.